Amigos amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a un nuevo programa de esta propuesta musical y hoy lo vamos a hacer con un artista de origen italiano, Adelmo Fordanciari. Yo me digo, si usted no tiene ni idea capaz, como no la tenía yo, de quién se trata. Se trata nada más y nada menos que de Suchero. Mac Keil conocido por su nombre artístico, ¿no? Es un cantante y músico italiano. Su seudónimo significa azúcar en idioma italiano y le fue dado durante su niñez por parte de una de sus profesoras. La primera noción de música él se la enseñó un estudiante afroamericano que frecuentaba la Facultad de Veterinaria donde él concurría. Aprendió a tocar a los Beatles, a Dylan, a los Rolling Stone. En el 68 la familia se traslada a Brasilia en Fort Detmarmy y bueno, y se vio obligado a cambiar de amigos, de costumbres eh y esto le causó un severo trauma y una depresión bastante fuerte, así que se volcó a la música y se ha familiarizado con el rhythm and blues y la música del Delta del Mississippi. Fundó Lenovo Lucci un grupo de jóvenes músicos como él con el cual empezó a tocar en las salas de baile de la zona, a pesar de que su verdadero amor es el blues, eh, cuando escribe canciones para otros se eh, esfuerza en seguir la música italiana. En el 81, Jerry Rivera, fascinado por su timbre de voz muy particular, por cierto, lo animó a participar en el festival de de Castrocaro como intérprete. Festival que ganó y obtuvo un contrato Él até para participar en el Festival de Sanremo en representación de Polygram. En el 83 grabó finalmente su primer álbum que no logró sobresalir. En el 84 escribió la canción Non Voglio Mica la Luna, Yo no te pido la luna, presentada por Mariana Fiordaliso en el Festival de Sanremo. En el 85 su vida artística cambió cuando él y Randy Jackson presentaron la canción Dona en el Festival de San Remo obteniendo el octavo puesto cuenta con 31 álbumes editados el último en el año 2019 el comienzo entonces con Suchero y este Baila Morena Yeah. sa Colombia, Son de Azúcar, es un grupo de 10 chicas originarias de Cali, Colombia, que que decidieron convertirse en orquesta no han parado de hacer música. Se llamaban Las Javiotas, eh por supuesto, bastante reducido, grupo de 6, cuando pasan a ser 10 en el grupo en el año 1988 eh se convierten, pasan a llamarse Son de Azúcar y entran a grabar sus primeros materiales discográficos eh con Sony Music. Compartimos la música de Son de Azúcar y con este mix de cumbias. estaba andando en muéstrame el camino que yo voy tú eres el man y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso ya ya me estás gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más estoy que tomarlo sin ninguna prisa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 Tengo toda mi piel esperandote Y hacer maravillas contigo Tu eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me esta gustado mas que lo normal Todo me ha sentido tu ausencia do más. Estoy que tomarlo sin ninguna prisa. Senta, si te quiero respirar tu pecho despacito. Deja que te diga cosas al oído. Si no estás conmigo, despacito voy a desnudarte a besos despacito, mientras la areta de tu laberinto, hace de tu cuerpo todo un manuscrito. Quero voltar para o ferro, quero ver tu ritmo. Quem é esse exame boca? Tu lugar favorito. Deixa nem sobrepassar tua zona de perigo. Até provocar tus gritos. Que eu vi desta apejada. donte tengo que bailar contigo hoy vi que tu mirada ya estaba llamándome muestra en el camino que yo voy y desde Colombia nos veníamos a Brasil a una presentación de Roberto Carlos cantando a dúo con Erika Ender Erika Ender es una cantante, compositora, actriz, filántropa panameña de ascendencia estadounidense y brasileña. Es mayormente conocida por su enorme trayectoria como compositora, habiendo compuesto canciones para múltiples artistas tanto de habla hispana, habla hispana como inglesa y portuguesa considerada como una de las más exitosas compositoras de música de América Latina, sus canciones han sido editadas en más de 160 álbumes de estudios y más de 40 han estado en los puestos de listas de éxitos musicales. También se ha desempeñado como cantante. A la fecha ha publicado 5 álbumes de estudio, ha sido galardonada por múltiples distintivos como los premios Grammy, la revista People en español y Forbes y el Salón de la Fama de los compositores latinos. Asimismo ha obtenido logros en el ámbito hispano como ser Eh, la primera compositora española en recibir una nominación a la categoría canción del año en los premios Grammy hecho dado Por compo componer el éxito mundial Despacito de Luis Fonsi. En sus composiciones han explorado distintos géneros musicales como la balada romántica, la salsa, la música regional mexicana, el reggaetón y el pop latino. Como cantante ha lanzado 5 álbumes completos. En el 2018 compone la canción Agradecido para el álbum del cantante y actor venezolano José Luis Rodríguez en su reaparición a los escenarios luego de su trasplante de pulmón en el 2017. Como filántropa creó en el 2009 la Fundación Puertas Abiertas, que ayuda a erradicar la explotación infantil y brinda eh oportunidades a niños y adolescentes en alto riesgo a través de la música y las artes. La compartíamos acá justamente a dúo con Roberto Carlos y este éxito Despacito rinto, así de tu cuerpo todo manuscrito. Quiero, boy, I love to feel, no quiero ver tu ritmo. Quedes en esa mi boca, tu lugares favoritos. Déjame sobrepasar tu zona de peligro, hasta provocar tus gritos, que un vida estoy apegida. retero, un tema de la autoría de Guillermo Portábales, eh compositor e intérprete cubano que se convirtió en uno de los reyes y pioneros de uno de los géneros más lánguidos, melancólicos y sentidos de Cuba, la guajira y su gira por países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Puerto Rico y se convirtió en uno de los máximos estandartes del ritmo como el bolero, el son, y sobre todo la Guajira compartimos en este Bienvenidos al Show la versión del Buena Vista Social Club de El Carretero Of My Life es una canción de la banda de rock británica Queen que fue escrita por Freddie Mercury. El tema alcanzó el número 1 de las listas de popularidad en Sudamérica en una edición sencillo de la versión "My eh, Killer", llegando a ser todo un clásico. Pertenece al álbum "A Night at the Opera", una noche en la ópera allá en 1975. Fue escrita originalmente para piano. El guitarrista Brian May toca el arpa eh grabando acorde por acorde y luego lo junta y algunos eh, motivos de guitarra en esas pistas para ese álbum. Compartimos aquí la versión de Brian May justamente como solista de este Love of My Life Al final hoy de este, bienvenidos al show con una canción country escrita en el año 1948, en junio del 48, por el músico Stan Jones, y de la que se han realizado múltiples versiones. La canción habla de un vaquero que tiene una visión de un rebaño de vacas con ojos rojos cruzando al galope el cielo, a las que los fantasmas de los vaqueros maldecidos van arreando. En un momento dado, uno de ellos le avisa de que si no cambia su actitud terminará persiguiendo para siempre las ganaderías del diablo a lo largo y ancho del cielo infinito. Más de 50 artistas han grabado versiones de este clásico. Eh, algunos muy conocidos como Milton Nascimento, Bill Crovy, Joni Cash, Tom Jones, Rafael la hizo en español. La, la canción inspiró también el clásico de Dead Horse Rider on the Stone y también la historieta de Marvel, Marvels Comics eh, Ghost Rider. Vamos a compartir la interpretación de los Babys donde el guitarrista Carlos Ávila hace una técnica especial con la guitarra y la hace sonar imitando el trote de los caballos y su relinchar. El final entonces con los Babys y esta versión de Jinetes en el cielo.